eres un sujeto que está finalmente alineado en el pensamiento que estamos las que formamos parte de estos colectivos ¿no? Eh, yo no sé el tema de el racismo en la universidad que yo creo que tendríamos que verlo eh, como eh, diferentes eh, diferentes maneras para mirar y cada uno de los ámbitos además que corresponden ¿no? la currícula ¿no? el profesorado Eh, pero ahora lo que vosotras estáis diciendo ¿no? ¿cuántos alumnos y alumnas alumnos hay racializados en la universidad? y si esto guarda proporción con alumnos, alumnes racializados eh, que están en los centros eh, de, claro, como escuelas colegios, institutos ¿no? Eh, porque yo creo que no guarda proporción, ¿sí? Y estamos hablando de una universidad pública, ¿sí? Estamos hablando, no estamos hablando de la de Deusto, estamos hablando de la universidad pública del País Vasco. ¿Y qué es lo que pasa en la escuela? Y yo, la verdad que no sé lo que pasa en la escuela, pero sí sospecho que tenemos un profesorado es racista y que no mira de la misma manera ni trata de la misma manera a los alumnos blancos y a los alumnos racializados. Eh, y yo creo que allí, es decir, ¿qué espera un profesor o una profesora de un alumno racializado? Nada. Eso ya cambia. No sé sí. si sí. y yo creo que ahí sí tendríamos que quedar eh, o sea que continuar haciendo muchísimo trabajo ¿no? y esto lo marca lo estructural es decir eh, sí. o sea finalmente es eso tenemos modelos que excluyen vosotros lo habéis dicho y ahora la escuela pública se ha convertido en espacios objeto frente eh, y que hacen un <coughs> la Euskal Herria de clase media eh, los lleva a los concertados, ¿no? Sí. Esa es. Porque no no quiero que... Con, y Tarrañera da por el Euskera. O sea, encima es eh, por esa razón. Es que eso es mentira. Y eso lo sabemos. Entonces yo creo que hay un problema ahí. Eh, ¿Qué tiene que ver? Con los cursos anteriores. Por ejemplo, en, en, en bachillerato... Una cosa de las que, o sea, a mí, por ejemplo, mi editora me dijo, o sea, de todas